Bueno, en primer lugar fue una performance bastante espontánea, eh, las protagonistas éramos fundamentalmente mujeres eh, y decidimos hacer una procesión eh, a la vez que una de nuestras compañeras cantaba eh, salmos y fuimos tapadas con velos morados como vírgenes hasta la capilla de psicología, entramos, leímos un comunicado y... Bueno, no sé si sabéis que además se leyeron una serie de frases de miembros históricos o destacados de la Iglesia Católica que, que básicamente eh, reducían a la mujer en condición de sumisas y, y, y sucesivamente nosotras nos levantamos las camisetas mostrando en nuestro abdomen determinadas frases que hacían referencia a nuestras propias sensibilidades al respecto. Eh, bueno, en realidad fue una acción conformada por mujeres de muy distintas orientaciones políticas y cada una pues hacía su propia reivindicación personal, ¿no? Había algunas que enarbolaban únicamente la bandera feminista, eh, mientras que otras trataban de enlazarlo con eh, el rechazo a que a la existencia de capillas en universidades públicas, que fue fundamentalmente estas dos temáticas las las las principales, ¿no? eh relevantes en la acción. Bien es verdad que como has dicho, sobre todo en los eh los en los medios de extrema derecha y de la derecha más conservadora ha habido una criminalización constante con respecto a esta acción y también es cierto que, que se ha reducido a hablar de el laicismo en las universidades públicas eh, que además de ser una pretensión por la que se organiza la acción no era la única reivindicación ni, ni muchísimo menos. Pero bueno, ante abrirse una ventana de oportunidad en la que pues se puede conseguir que se el cierre de las, uni, de las capillas en las universidades y en los espacios públicos, pues hay determinados colectivos que han decidido aprovecharlo y etcétera, ¿no? Y pues eso eh, Bien es cierto que también la criminalización De los medios de comunicación eh, Ha sido una respuesta directa Al contexto en el que nos encontramos actualmente ¿no? De unas elecciones al re rectorado De la Universidad Complutense Que son el 6 de abril En el que hay una derecha bastante fuerte ¿no? El candidato que se presenta eh, Como posible eh, ganador Por lo menos de la primera vuelta Es Iturmenti Y es un señor pues eh, Declaradamente fascista Y bueno, en fin, entonces pues está esta batalla ¿no? entre los socialdemócratas y los de la extrema derecha y por otro lado pues también podríamos contextualizarlo en una campaña que ha habido también anticapillas por parte de determinados colectivos de las universidades y, y por último pues son unas elecciones municipales ¿no? en la que pues, la Comunidad de Madrid se juega bastantes votos al respecto. Porque yo creo que es importante remarcar lo que has dicho, ¿no? que es una universidad pública con una capilla. Claro, si es que fundamentalmente, pues además de que hubo mujeres que únicamente reivindicaban el tema feminista, ¿no? como la Iglesia es una institución heteropatriarcal, machista, homófoba, pero además, eh, desde mi punto de vista, esa acción no habría tenido sentido si no hubiera sido en una capilla, en una universidad pública, en nuestra universidad pública, ¿no? Porque a lo mejor a la Almudena, pues no me hubiera ido a hacerla, pero claro. a, a una capilla en la que, pues, eh, que financia, ¿no?, eh, fondos para las investigaciones, que por eso se mantiene, pues sí, considerábamos necesario que esa capilla, pues, dejase de, de existir o, o que habilitasen en el espacio para un espacio autogestionado, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno vosotras eh, hacéis la acción y después de la acción, ¿qué, qué, ¿qué os ha venido encima, aparte de esta criminalización por los medios? Pues después de la acción ha habido pues mucha difusión, ¿no? porque en realidad al no participar en la acción, personas que pues, que, que formaban parte del mismo colectivo, que no... Que, que pues que mantenían sensibilidades eh, afines, etcétera pues como que, que cada que cada afinidad atendió para para un lado para otro, además ha habido una reivindicación, o sea, una criminalización muy directa contra asociaciones concretas como son Contrapoder y RTGR, ¿no? que en realidad estaban desvinculados totalmente de la organización de la acción y y sí, pues ha sido respuesta a pues a tratar de criminalizar una facultad en concreto que, que bueno, que se conoce por ser eh, un núcleo de construcción de pensamiento crítico y alternativo que llevaban mucho tiempo queriendo criminalizar y han encontrado pues la situación concreta en el momento concreto y obviamente pues han venido encima una serie de falsedades, de mentiras y de difamaciones al respecto de lo que en realidad eh, se produjo la acción, como pues hablan de agresiones, hablan de insultos, hablan de determinadas frases que en ningún momento se pronunciaron, que fue una acción exclusivamente pacífica. Tras leer el comunicado nos retiramos tranquilamente y volvimos a la facultad con cánticos, pero no, o sea, no es ...lo que han contado que fue tampoco. De todas formas, sí que eh, habéis tenido también... Eh, ...apoyo de pa por parte de bastantes profesores... ...y de otros colectivos, ¿no? Claro, claro. Eh, fundamentalmente pues eh, ha habido pues dos colectivos que son Contrapodería RQTR que al verse tan directamente vinculados con esta performance por eh, haberles acusado de reivindicar la acción y de hacerla como suya, pues han decidido pues llevar a cabo una serie de comunicados desvinculándose de la acción, pero apoyando sí. a las mujeres que participaron en la misma, los objetivos que defendía la misma... Y, y bueno, además, de parte de la comunidad académica de la Complutense y de nuestra facultad en particular, eh, pues eh, se ha llevado a cabo un manifiesto que se llama Manifiesto Feminista por una Universidad Pública y Laica, a la que de momento hay unas 1.200 firmas ¿Ah? en, sí, en día y medio. O sea que hay muchos, muchos apoyos, nos han llamado de un montón de asociaciones, tanto desde el ámbito feminista, de grupos de mujeres, como desde eh, el, el ámbito del laicismo, ¿no? Como Europa Araica, eh, etcétera, etcétera, apoyando pues a, lo, a, a la represión que ha sufrido los estudiantes en concreto de llegar a ver detenciones, a, pues, a la mañana, a venir a buscar a casa a compañeras y compañeros, en compañeros y etcétera. Entonces sí que ha habido un respaldo bastante amplio por, por parte de la comunidad académica, ¿no? Y esas personas a las que fueron a detener, qué bueno, en qué posición se encuentran ahora, qué, qué riesgos pueden correr. Pues hombre, de momento simplemente tuvieron que ir a declarar a la comisaría, eh, parece que, que hasta que no se decida si va a haber un juicio o se tramite el mismo, pues de momento no se sabe, pero según lo que lo que se ha dicho, si ese juicio se llevase a cabo, pues sería entre una pena de cárcel entre seis meses y un año, eh, cosa que obviamente totalmente es proporcionada eh, y, y, y si no… Eh, pues se tendrían que pagar multas eh, muy, muy elevadas eh, con antecedentes penales y está por ver también según los resultados de las elecciones a rector eh, si, hay, si va a haber eh, consecuencias académicas, ¿no? como la expulsión, como la cesión de becas, o etcétera. Sí, porque, por ejemplo, lo que estás diciendo ahora, eh, la posición que ha tomado el rectorado, bueno, la que puede tomar después de las elecciones, pero el rectorado de hoy en día, o sea, al final, para que vayan a detener a esas personas, tiene que haber una... Hombre, la detención, hay gente que o sea, hay diferentes ¿no? eh, mm. consideraciones al respecto. Hay gente que considera que es más una respuesta de Rubalcaba a Cospedal, que pidió cabezas. Hay gente que piensa que es algo que se lleva más por el Ayuntamiento de Pozuelo, por la Comisaría de Pozuelo. Eh, mm, lo que sí que es cierto es que lo más seguro es que haya sido el propio cura el que haya sido testigo mm. de mm. y haya yeah. señalado a personas yeah. concretas. Y, y bueno, por parte del rectorado, pues eh, el rectorado ha condenado la acción, pero aún así también considera desproporcionadas las medidas que se han tomado al respecto y supuestamente el futuro candidato a rector, que es el sucesor del actual rector, que es Andradas, pues eh, se supone que sí que van, va a mantener una postura de defensa del de, de estudiantado. Bueno. Hmm. ¿Y para el manifiesto dónde? ¿Cómo podría Pues gente... el manifiesto eh, hay un blog que se llama Unilaica y entonces pues salen ahí un poco los hechos y, y el manifiesto que han llevado a cabo los profesores al que puede adherirse cualquier persona eh, componiendo únicamente el nombre y la profesión. Y, ...y pues ahí está a disposición... ...de todas formas en caos en la red... ...ha salido también una noticia... Eh, muy extensa que cuenta pues como se han criminalizado a colectivos uh -huh. en particular eh, etcétera el, pues que además al final eh, estamos está el manifiesto y además hay una rueda de prensa que dieron los propios los propios profesores de la universidad eh, en la que pues leen elifies el, el manifiesto que, que llevaron a cabo ¿no? que se ha trata difundido uh -huh. bueno pues pff. ¿Quieres contar algo más? ¿Crees que se nos ha olvidado preguntarte algo? ¿Te apetece decir algo? O... No, hombre, yo creo que... Que está bastante completo, uh -huh. simplemente <risa> creo que, pues eso, hay que contextualizar lo que fue la acción y por qué ha tenido la difusión que ha tenido uh -huh. y por qué los medios, uh -huh. de la, o sea, quiero decir, han llegado mmm, medios de propios de, del más fascismo absoluto de Madrid a venir a la facultad con cámaras ocultas, eh, que, es decir, cosas que nunca antes habían acontecido, uh -huh. ¿no? Entonces, remarcar únicamente eso, como pues han excedido los límites ellos mismos de la legalidad y, bueno, sobre todo también remarcar que el propio día que se producen las detenciones, que es el día que, que se lleva a cabo la misa ¿no? en la capilla de para, o sea, bueno, si de alguna manera es suplir el desagravio que, que habíamos cometido, pues eh, se van allí, pues, ...un grupo de unos 30 neonazis... ...que después al no poder bajar a la facultad de políticas... ...se van a la facultad de historia... ...y geografía de la Complutense... ...y se dedican a pegar a todo estudiante con el que se encuentra ...además de verse implicada a una vicedecana ¿no?... ...es decir, esta hipocresía de cómo... La, liber ...la libertad de expresión que ellos defienden constantemente... ...en cuanto se sienten atacados... ...van y atacan pero directamente... ...y a base de patadas y puñetazos... ...no a base de lecturas de comunicados... Bueno, pues desde aquí ánimo, fuerza Escar <risa> casco que habéis generado también, o sea, algo habéis sacado a Inara Etxein, Habéis sacado a la palestra una cosa pues que no, que siempre antes eh Inara tenemos una invitada que hola, que nos va a conceder luego una entrevista, decía, ¿no? Que es verdad que la iglesia está como ahí en el día a día que parece que nada, que Pero luego, eso, con la Iglesia hemos topado, ¿no? Entonces. Sí, con la Iglesia hemos topado, eso desde luego, vamos. Mm. <ríe> la verdad que en un primer momento se planteó todo como un, unas ganas de de expresar lo que sentíamos des, desde hace mucho tiempo, no cada vez que escuchamos a un cura hablando, cada vez que escuchamos que no podemos abortar, que tenemos que ser sumisas, que tenemos que ser vírgenes, que tenemos que ser protegidas por el hombre, pues fue una expresión de felicidad absoluta que se convirtió en, en una especie de pesadilla y de, y de persecución ¿no? a lo caza de brujas. Bueno, pues eso, lo que hemos dicho antes es aquí fuerza, ánimo y que vale. invitamos a la gente a que firme el manifiesto mm. y que para lo que queráis comunicar cualquier cosa, que tenéis aquí la ancheta y ratia para hacerlo, que luego lo colgaremos en internet e inter intentaremos darle difusión de pues, dentro de lo que podamos. Pues muchísimas gracias. bueno a vosotras vos muchos abur, ánimos. A vosotras